Hola, Metalheads, bienvenidos al programa 117 y tercero dedicado al mes de enero. En primer lugar, disculparme por esta tonalidad de voz que tengo, por esta voz de camionero. Pues recientemente, como muchos de nosotros, pues bueno, hemos estado un poco convalecientes a causa del puto bicho este de mierda y aprovecharemos a hablar lo menos posible. Y de nuevo, disculparme por la voz. ¿Era así o no hacer ningún programa?、Eh, comentaros que el lunes tendremos disponible un nuevo h o r n s u p Icons,、eh, que os recordamos que estará disponible en nuestra web para todos los que quieran escucharlo sin ningún tipo de restricción.、Eh, por supuesto, estará en i、e、v o x pero para los fans,、eh, los patronos de h o r n s u p esos oyentes premium. Eh, estos programas son una deferencia para, para unos amigos que no solo prestan su tiempo y orejas a Hornsap, sino que van un poquito más allá. Así que, como siempre, desde aquí mandamos un abrazo a Charlie, Under, Ricardo y Eric. Muchas gracias por vuestro apoyo. Un abrazaco.、Eh, lo dicho, a partir del lunes 24 estará disponible el Hornsap Icons, dedicado a una de nuestras bandas favoritas, y espero que os guste. Los Backyard Babies. Y repito, para todos aquellos que quieran escucharlo sin problemas, lo tendréis disponible en nuestra web, hornsap.es, y ahí tendréis un enlace con la imagen del programa.、Eh, también habilitamos la playlist llamada All Hornsap 2022, que en esta lista iremos poniendo todos los temas que suenen durante el año en los programas. Recordamos que tenemos la playlist de 2020 disponible con 1058 canciones y 75 horas. Y la del año pasado, la 2021, con 1167 temas y más de 83 horas. La verdad que es ideal para ponerlas en modo random. Ya sabéis, todo eso en Spotify.、Eh, recordamos nuestras formas de contacto y redes sociales:、eh, nuestro email info.honsa.es. Y en cualquier red social ponéis Honsap Podcast y veréis nuestro logo, el de los cuernos. Y nada, clic y ahí estamos por si necesitáis cualquier cosa. Tercera semana de enero. Y la verdad es que nos ha salido un programa bastante melódico en comparación a otras veces. Eso es lo bueno que tiene Honsap, que según nos proponga la semana, en cuanto a actualidad musical se refiere. Pues sale más tirando hacia un estilo que a otro. Y aquí todos los géneros y subgéneros tienen cabida siempre y cuando sean de calidad para vuestros y nuestros oídos. Así que vamos a empezar este programa 117, tercera temporada, tercer programa dedicado al mes de enero. Y arrancamos con The Greed, que el 11 de febrero tenemos nuevo álbum llamado Are You Ready? Y tenemos el segundo single de prelanzamiento llamado Falling Down, The Greed. To care if no one is around. Tell me, how did you get there? Was it something that they said? Nos visitan de nuevo los fineses Rush and Rage, nuevo single llamado Prisoner, con unas claras tendencias al hard de los 80, cosa que la verdad que agradecemos.、Eh, tras el primer adelanto que pusimos en su día en Horns Up, aquel Hardbreaker, hoy tenemos Prisoner, tema que abrirá el álbum debut One for the Road con previsión 11 de marzo. La banda hindú g i d d i s and the Chronicles pasa a ser una de las favoritas de Horns Up. Que bueno, todo lo que nos han ido adelantando se ha ido poniendo en el programa. Esperamos con ganas el Hail to the Heroes, su nuevo largo, el segundo, con previsión de su lanzamiento el 11 de febrero. Llevamos tres singles de tres, siendo precisamente este tema que os vamos a presentar el mismo que da nombre al álbum Hail to the Heroes, g i d d i s and the Chronicles. Into the night, whispering. me disculpo por la vozarrón que tengo de camionero y, y comentábamos que, que este programa había salido con una clara tendencia al a o r o rock melódico como estamos escuchando、eh, vamos a seguir、eh, nos vamos a suecia con el cuarto single de hardcore superstar llamado forever anaday d de su nuevo álbum el abracadabra que estará disponible en marzo Hardcore Superstar han ido lanzando singles desde, si no me equivoco, agosto del año pasado. Así que vamos con este último, como digo, llamado Forever and a Day. Hardcore Superstar. No. Scorpions y su Rock Believer en Honsa. Vamos con este fantástico tema con nombre homónimo a su nuevo trabajo que saldrá el 25 de febrero. Parece un tema simplón, pero muy de Scorpions, con esas melodías muy pegadizas. Vamos con ese Rock Believer. crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you w a l k the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls. You saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel. But we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer. I don't believe I like you. Just like you. Like you, we go from here to everywhere. So many moments that we share about the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away. Just、like you, come on, s c r e a m f o r m e streamer. I'm a rock b e l i e v e I like you, just like you. our dreams away no one can take our dreams away scream for me screamer i m a rock believe r like you just like you come on scream for me screamer i m a rock believe r like you just like you Nuevo de h e l i c o p t e r nos está e mocinando o y tanto el primer adelanto que fue con el que estrenamos el 2022,、eh, con este que va a dar nombre a su nuevo largo Eyes of Oblivion, nos tienen con las expectativas, la verdad, muy altas. Lo vamos a tener disponible el próximo 1 de abril. Ahí va ese Eyes of Oblivion de h e l i c o p t e r s Nos vamos a Texas.、Eh, nos visitan por primera vez el grupo de hard rock Black Top Mojo. Y supimos de ellos、eh, el año pasado con la publicación de su último trabajo, de igual nombre que la banda. Pero no es hasta ahora、eh, que se pasan por Horns Up, con un single del 17 de enero llamado Strike Me. ¿Qué tal, güey? Es Matt de Black Top Mojo y tú escuchas nuestro nuevo single, Strike Me, en Horns Up. 117 para Chris Brooks en representación de la banda neozelandesa l i k a Storm, un cuarteto de metal alternativo donde además tres de sus cuatro miembros son hermanos.、Eh, recientemente lanzan su quinto álbum de estudio llamado Cura,、eh, disponible desde el 14 de enero. Se nos antoja el tema Kingdom, a ver qué os parece. no Visitábamos Italia.、Eh, vamos a traeros al grupo de Power Sinfónico Moonlight Heights、eh, que nos adelantan ya cositas de lo que será su tercer larga duración, el Animus, previsto para el 18 de marzo. Vamos con este tema de adelanto llamado Will Be Free. Siguiendo la línea del grupo anterior, Turno de t o r n s Between Two Worlds, que es un dúo formado por Sarah Jezebel Diva y Chris Wren, que han lanzado este sencillo juntos después de 14 años. Ya habían colaborado en un grupo hace muchos años denominado Anktoria. Por un lado, además, Chris ha formado parte del line-up de Evergrey o Takeda y Sarah además trabajó con Cradle of Filth,、eh, Mortilis t e r i o n y otros. Tenemos este tema llamado Transparent, un single único del 14 de enero, para deleite de todos vosotros. A ver qué os parece. Compañeros de Planet Heavy me comprarán esta etiqueta. A ver,、eh, Ultra Power Metal Clásico. Y esta es la definición de Veonity,、eh, que lanzan v í d e o single del tema Dive Into the Light, primer adelanto del que será su nuevo trabajo de los suecos. Tendrá por nombre Elements of Power. Listo para el 18 de febrero. Veonity. Seguimos con Power Metal, ay madre, la que me va a caer, pero el caso es que llega el turno de Eric Gromwell junto con j o n a t h T, bajo la formación New Horizon. Personalmente nos gusta mucho Eric Gromwell, el ex vocalista de h i a t que además superó una leucemia linfocítica aguda recientemente, y junto con su compañero, también un ex h i t como decíamos, j o n a t h T. Lanzan un segundo single llamado Stronger Than Steel, de su primer álbum debut, de, como decía, bajo la formación de New Horizon. Así que vamos a disfrutar de este temazo, Stronger Than Steel, y tendremos disponible este trabajo que se llamará Gate of the Gods el 11 de marzo. Con unos clásicos donde los haya. Si antes se pasaban por el programa Scorpions, llega ahora el turno de los británicos Saxon. Todas unas leyendas, los de Barnsley. Tremendo grupazo superviviente. Nuevo trabajo a la vista el 4 de febrero llamado c a r p e d i e m Saxon, remember the fallen. A finales de noviembre del año pasado traíamos al programa lo nuevo de la banda de hardcore y veterana Ignite. La formación californiana, con nuevo vocalista al frente,、eh, Eli Santana,、eh, sustituyendo al formidable Solite Glass, nos traen un segundo adelanto llamado On the Ropes, que formará parte de su nuevo trabajo llamado Igual que la banda, Ignite, disponible el 25 de marzo. Turno de The Beer Union, un grupo de metal alternativo que estrena vídeo y single con el tema Standing My Ground.、Eh, que Además, esta canción aparecerá en el próximo álbum de la banda, The Butterfly Effect. Un honor pinchar de nuevo a j o r d a l el grupo sueco. El 14 de enero lanzó dos temas, del cual vamos a proponeros este Be Evil. Tremendo este grupo. Mira que el año pasado le dimos bola, nos gusta muchísimo j o r d a l Vamos con este Be Evil. También el 14 de enero, los húngaros de Hellfreaks、eh, publicaban un nuevo single llamado Sabotage,、eh, una fantástica versión de los Beastie Boys. Ojo, Millennials, repito, Beastie Boys, auténticos en su día. Así que vamos a ver qué tal esta versión por los Hellfreaks. Sabotage. Tenemos a Adri de Metal Escala. Lo tenemos liado con los bolos ahí en la Black Borbon, u e l León y preparando cosillas. Y el chiquito p u e se s lo ha tomado libre porque no llega a todo. Así que no pasa nada, lo esperamos la semana que viene. Pero me jode porque quería presentar hoy、eh, esta pasada de tema de los bilbaínos r a c i n g e r con él. Mira que me gusta este grupo personalmente. Así que、eh, a falta de Adri, que sea el mismísimo Podri quien nos lo presente. Papá es equipo de Ratzinger desde Bilbo.、Eh, q u e r e m o s mandar un saludo a, a todo el equipo de w h a n s a p p y、eh, vamos a escuchar el tema Soy un animal de nuestro nuevo disco que estamos presentando.、Eh, tengan cuidado ahí fuera. Un abrazo a todo el equipo y a todos los caimanes que escuchen. La presentación de esta semana de nuestro brother Eric d e Metal Fever nos llega desde Rusia. El grupo se llama Siberian Meat Grinder, una banda crossover que nos llega desde Moscú. El 22 de abril tendremos un nuevo trabajo llamado Join the Beer Cult y vamos con un primer adelanto llamado Into The Grinder. Connectica nos visita Shadow of Intent, un grupo de deathcore y death melódico que este 14 de enero publicaba su nuevo larga duración llamado Elegy. 13 temas para que echéis unas orejas a ver qué os parece. Para abrir boca, os dejo este Blood in the Sands of Time. Que no, h o r i s o n ya se han pasado en alguna ocasión por el programa,、eh, son muy de nuestro gusto y además les e g u i m o s la pista muy de cerca, sobre todo a Adrián. Y parece ser que tienen por ahí alguna colaboración o alguna historia entre ellos. Pero bueno, no me adelanto y que sea Adri más adelante quien nos lo cuente. El caso es que en estos días atrás, el 13 de enero, los de Pamplona lanzaban el tema Before Becoming Lost, y u al escucharlo, por supuesto, tenía que salir en el programa de hoy. 次は、Así que vamos con The Broken Horizon Before Becoming l o s t La semana De death metal melódico Burn Down Eden ha firmado un nuevo contrato discográfico con s i c k and Strike. Tendrán su nuevo EP llamado Sermonize a través de este sello y publicarán el 18 de febrero. Hace un par de días s estrenaban vídeo musical oficial llamado como el mencionado EP, Sermonize. Vamos con Burn Down Eden. Por parte del quinteto alemán Credits,、eh, tercer álbum llamado, igual que este tema que os vamos a invitar a escuchar, Vermilion Oceans, que estará disponible el 22 de abril. a sturias、que、nos、vamos.、Turno でプラスオペン、いすに n u e v o single llamado Riding on a Dead Horse, que intuimos, y esperamos que formará parte de su nuevo trabajo a través de Suspidia s Records. o p e n Quería mandar un saludo a toda la peña de Horse Up y presentar nuestro single Riding on a Dead Horse de nuestro próximo trabajo. Un saludo. Adelante, o d la banda estadounidense Once Human,、eh, la banda del ex Soulfly y el ex Machine Head Logan Mother,、pues、publica el cuarto single llamado Era Sur, extraído, como decimos, del que será su próximo álbum de estudio llamado Scar Weaver, que estará disponible el 11 de febrero. El programa de hoy con Thorium, banda danesa de Death Old School. Vamos a escuchar el tema World is Coming, tema lanzado el pasado 14 de enero. Soy Juanma Fernández, d i s c u l p a r m e por la voz de hoy y, por supuesto, y ya mejor, nos escuchamos en el siguiente podcast.